Libro del Profeta Miqueas, capítulo 3 Acusación contra los dirigentes de Israel Dije, o í d ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. No concierne a vosotros saber lo que es justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en o l i a Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas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 Y pervertís todo el derecho. Que edificáis a Sión con sangre y a j e r u s a l é n con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: No está Jehová entre nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, Y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque.